con la directora Luciana Gómez Arzani, ella es parte de un colectivo que entrelaza los fundamentos y las eh, necesidades del, de quienes eh, se dedican a la danza en La Pampa. Buenas tardes Luciana, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy bien. <ríe> Buenas Lucia, tardes. Luciana, primero que nada, gracias por darnos unos minutos de tu tiempo. Este, contanos cómo está la actividad, primero que nada, hoy por hoy, después de, de un terrible año y pico de pandemia. Bueno, mira, te cuento, sí, eh, como todos sabemos, está todo reactivado. Digamos, todo el tiempo hay, hay cosas. Este, creo que todas las escuelas de danza estamos pudiendo cerrar, ¿no? Este. Después de, de dos años, estamos cerrando un periodo sí. de dos años casi, este, y un periodo bastante eh, complejo por ahí para la danza, porque la virtualidad y la danza, bueno, ya la virtualidad tiene sus bemoles, este, la virtualidad y la danza, bueno, nada, explosión fatality. <risa> Nunca pudieron eh, tomarse de la mano, como quien dice, porque la eh, verdad, claro. una cosa desplaza a la otra, podríamos decir, Luciana. Lo cierto es que sí. se respira, bueno, se respira un aire muy saludable sí. y, se, y se recompusieron un montón de posibilidades. En esto viene el ciclo de... está cerrando, cierra el 21, cierra un ciclo de dos años, como bien decís, pero además hay otras, hay otras ideas, hay otros aires también merodeando nuestras cabezas. Eh, sí. Luciana, ¿cómo es que llega a la danza a, a, a entretejerse o a darse la mano, en este caso sí, con este, un ideario de un ambiente más saludable? Con la sustentabilidad. Bueno, eh, nosotros en Estudio Danza, yo soy directora de una escuela que se llama Estudio Danza. Ahí nosotras eh, estudiamos danza clásica y danza contemporánea. Eh, y lo utilizamos como lenguaje, digamos, porque la danza es eso, ¿no? Es un lenguaje. Entonces, todos los años, desde hace muchos años, estoy hablando desde que abrimos, <risa> desde siempre, eh, nosotros vemos qué es lo que vamos a contar con ese lenguaje. Entonces, todos los años las chicas van eligiendo temas, ¿no?, que a ellas les gustaría hablar. Y este año eligieron el tema de la sustentabilidad, yo creo que movilizadas un poco, ¿no?, por, este, por toda esta pandemia, por todo este COVID, por todo, no sé, por la cuestión de la salud. La gente se empezó a preocupar, o las chicas, por lo menos se empezaron a preocupar muchísimo por el medio ambiente. Era casi una inquietud, te voy a decir. Este, así que, bueno, empezamos a preparar una obra al respecto, como hacemos todos los años, otros años han hablado entonces, sobre la dictadura, otros años han hablado sobre la adolescencia, otros años sobre la tecnología. Bueno, este año les importaba mucho la sustentabilidad, así que eh, nos encontramos con Esteban, de Reciclados La Pampa, eh, este es un Un tipo macanudo, la verdad, que este, nos explicó que no nos vamos a morir, o sí nos vamos a morir, pero que en realidad para cuidar el medio ambiente hay un montón de maneras. Y, y casi te voy a decir que lo más lindo que encontramos en todo este proyecto fue descubrir que el, el mismo esfuerzo que hacemos para contaminar, la misma energía, digamos, que se utiliza para contaminar, es la que hay que utilizar para dejar de contaminar. ¿no? Muy bien. Eh, encontrarle, eh, encontrarle Es una buena síntesis. Sí, sí, vos sabés que sí, eh, modestia aparte, pero sí, es una muy buena síntesis, porque si cambiamos los procesos y en vez de enterrar las cosas en el piso, las reutilizamos y las reciclamos, eh, el problema está bastante contenido. El ser humano es un ser muy inteligente, o sea que es muy bueno también para reciclar. O Tal sea cual. que... Sí sí Viste, sí. Nada más eh, hace falta un poco de organización y que los mensajes lleguen, eh, Luciana. Sí y por ahí bueno que sí. O sea si vamos más adentro del problema en realidad tenemos el mismo problema que tenemos siempre. Que es lo que nosotras descubrimos mientras estábamos hablando sobre el consumo del azúcar. Los seres humanos hemos estado tomando las decisiones en base a intereses dinericios y no en base a intereses humanos. Cierto okay. o sea. Que, que la, el azúcar hoy esté promulgada para el consumo voraz de los niños es un interés claramente económico que va en desmedro de la salud de las personas y que provoca incluso en el, en el sistema de salud problemas e impactos muchísimos más, más graves que los que ha generado el COVID, por ejemplo. Y, Entonces, y, y estamos de, tomando mal las decisiones. Y de no más este. larga data, además, Luciana. Y de muchísima más larga data. O sea, menos mal que no se nos ocurrió darle, no sé, puchos, ¿entendés, a los chicos? Porque sí, sí. se nos podría haber ocurrido y, y listo. En realidad no estamos en una situación de peligro. Nos hemos puesto, por nuestra inmadurez humana, en una situación de peligro, pero de la cual... Bueno, no va a ser fácil, a esta altura ya no es fácil porque encima el ser humano tiene esta capacidad, este, te desvía un río, ¿viste? te corta, <risa> te desertifica este, un bosque, puede hacer esas cosas que son... Muy malas. Tal eh... cual, tal cual, en pos de, una, de un supuesto beneficio, de una supuesta superación, de tener Exacto. un mundo mejor, entre comillas, tecnológicamente, por ahí, o de tener mejores resultados económicos, porque al final hablamos de tal una cual. economicidad que está detrás de todo, como decías. Luciana, ¿cuál es el lenguaje entonces? que encontraron para, bueno, para seguir el relato y contaminar Bien. al público que va a ver la danza también, contaminar esta, Entonces, esta vez sí, agradablemente. Claro. <risas> y las chicas, bueno, entre todas las cosas que nos preguntamos, porque además esto es un proyecto, digamos, que sigo no, no les estoy hablando de la obra y les sigo hablando del proyecto, el proyecto en realidad también involucra que las chicas aprendan a hacer obra. Estudio Danza ah. es un estudio de danza, que se especializa en hacer obras de danza. ¿no? Entonces, eh, las chicas aprenden no solamente a hacer la obra de bailar y de hacer el libreto y de poner la música, sino también de llevarla a cabo, de sacar un presupuesto, de ejecutar el presupuesto, ¿cierto? Eh, de hacer el fondeo y de hacerla funcionar. Es, eso es lo que nosotras aprendemos. Entonces, que esto también es lo que permite que las chicas hagan una función gratis. Muy bien. Digamos, que, que hoy estemos ofreciendo una función gratis. Tal cual. Eh, entonces, bueno, eh, y formamos una pequeña obra, ¿no?, que se llama Eco, eh, y, es, y esta obra que se llama Eco necesitaba mucha cantidad de basura. No, basura no, me voy a corregir. En realidad es material reciclable. Ajá. Ahí. Pues no usamos basura, usamos material reciclable. Si vos ahora tenés una botella de agua... Eh, ahí en el estudio, o ustedes tienen un, no sé, un tupper en su casa, eso cuando se termina de usar no es basura. Es un es material. Un material es, es un material reciclable. Tal cual. <risa> ¿Cierto? Y... Entonces, necesitábamos tanta cantidad que nosotras empezamos a juntar en nuestras casas para hacer conciencia de cuánto material reciclable estábamos enterrando, y nos dimos cuenta de que todo lo que necesitábamos para la obra no lo íbamos a lograr, no íbamos a poder juntarlo, así que nos fuimos a las bocas de expendio mayores, ¿no? Nos fuimos, por ejemplo, a, al 2x1, a los lomitos de acá, al, a Nova, eh, nos fuimos a Advance, eh, me estoy olvidando de alguien, nos fuimos a Caminos, ¿cierto? Entonces, que ellos generan gran cantidad de cartón, por ejemplo, en la biblioteca. Sí, sí, Entonces, sí. sí. ¿Qué es lo que hicimos? Empezamos a juntarlo de ahí, los padres hicieron un trabajo hormiga durante un mes y medio, iban, juntaban los reciclables de los locales y se los llevábamos a Reciclados La Pampa para empezar a juntar los mil kilos de reciclables que teníamos que juntar. ¡Mil eh, kilos! Sí, sí. Qué sí. impresionante, impresionante. Ya la, la, la audiencia, Luciana, se empieza a, em, empezó a ver el tamaño de la propuesta, me parece. Es que, es que ustedes no saben lo impresionante que era decir, por ejemplo, no sé, eh, nos llamaban, la gente de Pisa, por ejemplo, nos llamaba y nos decía, ya juntamos de vuelta. Y cuando íbamos a juntar, eran cuatro cajas, eran dos bolsas, eran cosas que que si no las pasábamos a juntar rápido, ya en nuestro auto no entraban. O sea, imagínense las dimensiones, ¿no?, de, lo, de la cantidad de residuos que se generan. Eh, bueno, lo preparamos para nuestra obra y estamos haciendo esta obra, Eco, que es la historia de fantasía que se inventaron ellas, es que ellas son niñas del futuro que vienen al presente a decirle a la gente que frene, ¿no?, y caen justo en un lugar imaginario este, donde es todo plástico. Nos, nos valimos mucho de la música del de Lorax, no sé si, si alguna vez bueno la, la audiencia ha escuchado sobre la película Lorax, pero ahí viven como en una ciudad que es todo plástico, ahí en vez de haberseles terminado el agua, como en nuestra realidad también se les había terminado el oxígeno, entonces ¿Eh? pagaban por su oxígeno. Eh, entonces, bueno, ellas caen a esta ciudad digamos, ficticia, donde todo es plástico y se ha terminado la sustentabilidad y tratan de convencer ¿no? este, a la gente que está ahí que, bueno, que pare y que tome conciencia. Eh, así que es una obra muy divertida, es hecha por chicos, es, es para chicos, pero bueno, también es para grandes, en realidad, bueno, tiene como un doble mensaje. Es para la familia, sí. podríamos decir, Luciana... Sí, sí, es una obra muy, muy familiar, que además es, es bastante interactiva, digamos, con el público, porque también tenemos un brindis que, que es interesante, digamos, porque es, es un brindis que tiene que ver todo con la sustentabilidad también. Aprovechamos y brindamos porque son los 10 años del estudio. Pero en realidad, bueno, han caído en este contexto en el cual este, queremos, queremos dejar todo el tiempo, hemos pensado todo el tiempo en dejar un mensaje. Este... Esto, que, bueno. esto es muy bueno, esto es muy bueno. La verdad es que eh, hay que aprender de estas generaciones, Luciana, que eh, vos estás en una posición de profesora, de, de maestra, sí. si se quiere, y tenés una lección viviente en tu alumnado. Sí, es que eso es lo que hemos querido hacer. Y, y nos hemos echado para atrás en un montón de cosas porque teníamos un proyecto mucho más titánico, Que fue, que dijimos, no, chicas, paren, vamos a tener que parar. Pero bueno, está buenísimo, es, es re lindo, la verdad es que estoy en una situación de privilegio porque es hermoso trabajar con primero con niñas que se interesen por esto y además la fuerza de la niñez y la fuerza de la adolescencia mezclada con, con esta fantasía que están viviendo, porque ellas son super heroínas. Tal cual, Tal cual. ¿no? sí, sí. Ellas son super heroínas, entonces... Este, y, y que lo han hecho de verdad. Yo creo que por eso el nombre es justo. ECO es una historia de heroínas de verdad, porque hicieron algo, impactaron. Tal cual. Impactaron, impactaron en sus familias, impactaron en la sociedad y, y quienes vayan a ver la obra van a ver que se van a impactar. <risa> buenísimo, buenísimo. Porque, Hay porque una promesa sí. de impacto, por lo menos, <risa> y además mil kilos de ¿Sí? materiales reciclables, de material... Sí. Eh, ¿dispuesto eh, en, una, en forma de, de un puente o entendí mal? No, nadie sabe aún, no ah, les hemos dicho, ay, nadie lo sabe. No es, ¿Cómo fue que metimos mil kilos? Vayan a verlo. No spoilees, pero Juan, es Juan, no <risa> <risa> No, no, no te voy a dejar spoilar. Pero vos sabés que este, en eso tengo que otra vez mencionar a Esteban de Reciclados La Pampa, que nos hizo este, los compactos, o sea, no, no, nos facilitó poder transportar y poder este, trabajar con, con tanta cantidad de, de material reciclable eh, que lo hizo especialmente para nosotros. O sea, no, no fue lo que Buenísimo. tenía él y lo que usa él, sino que nos lo hizo especialmente para nosotros y para esta obra. Buenísimo. Eh, Eco así que, sí. es eh, eh, hoy miércoles. Eh, no, perdón, no, no, no, mañana. Mar, mañana miércoles. Mañana hoy, es feriado. Hoy es martes todavía. Mañana es el feriado <risa> y es sí. en el Teatro Español, Luciana. Es en el Teatro Español. ¿Cómo sí, hacemos para ver la, la obra? Para, para ver la obra, mira, te cuento cómo es. La obra es gratis porque, como les contábamos, ya hemos tenido estrategias. ¿Quién es, quién, ¿Por qué? Porque esta obra se hace en base a colaboradores. Es, todo el mundo puede ir a ver la obra. Quienes en la obra decidan convertirse en colaboradores Sí, este, van a tener un regalo que hemos preparado para ¡Epa! personas, este, sí, con contribuciones de 500 pesos o más, se convierten en colaboradores y reciben un regalo, como han recibido todos los colaboradores de, de esta obra. Así muy que, bueno, bueno, muy bueno, bueno, está lleno Una de sorpresas. ¿sí? Sí, una organización tremenda. Bueno, involucra a más de 100 personas, lo vamos a decir, 18 familias, 6 empresas comprometidas a largo plazo y alrededor de 20 estudiantes, estudiantas de danza este, a, a cargo de Luciana, que nos está contando que mañana, mañana en el Teatro Español, ¿a partir de qué hora, Luciana? Eh, nosotros empezamos a las 9, empezamos puntualísimas, así que nada, vayan, vayan antes, vayan, ocho y media. Vayan. Buenísimo, buenísimo, ocho y media hay que <ríe> estar ahí para ver Eco, una obra sí. que nos relata el compromiso de las nuevas generaciones, eh, aprendamos, eh, de, ni de niñes y adolescentes que nos quieren generar conciencia acerca de la sustentabilidad. Luciana, muchas, muchas gracias. Eh. Gracias a ustedes por ayudarnos a distribuir este evento hermoso. Esperamos que la, la, la correspondiente audiencia va a estar ahí y va a estar sí. a la altura de la circunstancia de semejante iniciativa. Felicitaciones por los 10 años, Luciana, y que tengan muy, muy buen éxito mañana. Muchísimas gracias, Juan Pablo y todo el equipo. Hasta pronto.